Suerte lo podemos hacer mejor todavía. No lo voy a hacer ciego la nube. Vamos, mujeres, díganselo. Vamos a ser captores de su presencia en esta mañana Vamos a ser captores de su presencia Vamos a atraparla en esta mañana Ven Espíritu Santo Ven Espíritu de Dios Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven, ven, ven Ven y llena estos corazones sedientos a ti Ven precioso Espíritu Amado Espíritu de Dios Vamos díselo ven amado Espíritu Anhela su presencia Captúralo en esta mañana No lo dejes ir No lo dejes ir No lo dejes, sí, atrápalo. ¡Atrápalo! ¡Atrápalo! Captura, captura su presencia. No dejes que pase de largo. No dejes que pase de largo. Captura su presencia. ¡Atrápalo! México te anhela Te anhela Espíritu Santo Te anhelamos Ven, ven Espíritu Santo Padre esta mañana Entramos Cerramos la puerta Y oramos a nuestro Padre Que está en secreto Venimos a buscarte a ti amado Tú eres el anhelo de nuestro corazón Tú eres el anhelo, eres el deseado de las naciones Tú eres el deseado de México Tú eres el deseado de México Tú eres el deseado de la juventud de México No hay nada en esta tierra que pueda Deslumbrar nuestro corazón Tú nos has cautivado Tú nos has seducido Tú nos has impactado expose mi amado venimos a pos de tі, en pos de tі, esta mañana venimos a estar contigo tú eres nuestra ilusión tú eres nuestro deseo tú eres nuestra pasión levanta tus manos levanta tus manos abre tu boca no puedes tener tu boca cerrada esta mañana y con todo tu corazón sedúcelo y déjate de seducir por su amor venimos a estar contigo Señor porque no hay nada en esta tierra más grande no hay nada en esta tierra más enorme que tú no hay nada más bello no hay nada más precioso Tú eres el deseo de nuestro corazón Señor nadie compite Nadie puede competir contigo Nadie puede competir en este mundo Con tu belleza Con tu hermosura Nadie puede competir contigo Tú eres nuestro deseo Jesús Jesús Te seguimos, te seguimos, te perseguimos, te perseguimos, te perseguimos, te persegu Vamos, persíguelo, persíguelo, persíguelo, no te dejaré, no te dejaré, te seguiré te seguiré te seguiré amado te vamos a cautivar Señor te vamos a cautivar amado porque tú nos has cautivado primero a nosotros Has cautivado primero a nosotros Yo quiero que tú le digas Señor Abre mis ojos para ver La belleza y la grandeza de tu amor Abre mis ojos para ver La belleza y la grandeza De tu cruz Y déjame ver la hermosura De sus clavos dégame ver la hermosura de esa corona